pasado, eh, ya hace más de un año, eh, nos enterábamos a través de los medios de comunicación la historia de Tiziana, mmm, la primera niña trans de Salta, eh, en obtener su DNI con cambio de género. Eh, para charlar de esto estamos en comunicación con su mamá, eh, Graciela Pucheta. Eh, Graciela, Pablo Cucharini te saluda, de Radio Kermés, de acá de La Pampa. Eh, buen día. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Graciela, a ver, eh, contanos eh, la historia, un poquito de Tiziana, eh, cómo fue este, que te lo dijo, porque fue así, cuando ella tenía ocho años, ahora tiene 10 la, la niña. No, ahora tiene 12. Ah, tiene 12, mirá, bueno. Eh, ¿Fue cuando tenía ocho ella que te lo contó? Sí, mm. a sí ver... cuando tenía ocho por cumplir nueve, digamos. Mm. Eh, contanos cómo fue ese momento, para la familia, no, no solo para vos. Y mira, para la familia fue un quiebre, porque así es la verdad, eh, de tener muchos hermanos y pasó a estar solita conmigo y con su papá, porque cuando se lo bueno, primero ella nos comunicó a nosotros, eh, a su papá y a mí, lo que ella sentía y cómo se sentía y lo que quería hacer, que era una nena. Ella nació biológicamente varón, pero es una nena. Uh -huh. Y cuando se lo comunicamos, digamos, al resto de la familia, hubo negativa por todos lados, así que eh, lamentablemente quedamos nosotros tres, pero para ella le basta y le sobra tener el apoyo y el amor de sus papás, así que eso lo está superando de a poco, digamos, porque todavía le duele que sus uh -huh. hermanos no la acepten. Ah, ¿Siguen sin aceptarla a pesar del paso del tiempo y de todo este, este proceso? Sí, lamentablemente es así, pero yo creo que tiempo al tiempo, y es uh -huh. lo que siempre le digo a mi hija, que el problema no es eh, ella, el problema es el de los demás, Y, y bueno, llevará su tiempo, llevarán años, no sé, hmm. pero algún día la reconocerán como su hermana. claro ¿Y, y vos, Graciela, qué hiciste cuando te lo dijo? Y yo quedé como que en shock, pero obviamente al ver su carita me dio como de susto al principio, y al yo decirle que desde, desde ese momento obviamente es mi hija, y que la iba a apoyar y que no había drama y que ella quería, si ella quería ser nena lo iba a hacer mm. obviamente total desconocimiento de mi parte pero eh, el amor te te puede más y, y en ese momento le dije vos contas conmigo mm. al papá le costó un poco más de tiempo pero reflexionó y, y se puso del lado del amor como dice él mm. y y ahora apoya y está orgulloso de su hija, pero fue, fue duro, la verdad, al principio. Claro. ¿Y quiénes te, en quiénes te apoyaste? ¿Quiénes te acompañaron en todo este este proceso este que estás viviendo? Conocí a dos personas maravillosas. Una es Mari Roble, que es una referente de ATA de acá de Salta. Es la primera persona trans con la que hablamos y lo que le explicamos, lo que sentía mi hija. Y, y ella como que nos desasnó un montón, fue como una tabla en, en el mar, porque la verdad nosotros estábamos como que muy asustados, como que no sabíamos para dónde disparar ni no teníamos idea claro. de cómo cómo era todo ese proceso y toda esa transición que iba que íbamos a vivir como familia. claro Y la otra persona que también no, nos ayudó un montón y, y estuvo siempre y está presente es eh, Pia Ceballos, que también es una referente de, de mujeres trans argentina acá, que ahora está trabajando en Buenos Aires, pero sigue, seguimos en contacto con ella siempre. Mm -hmm. Esos fueron las dos, digamos, los dos pilares que nos ayudaron a, a explicarnos lo que realmente sentía mi hija y hacernos dar cuenta de cómo mm -hmm. se sentía mi hija. Entonces, eh, poder apoyarla y, y, y estar al lado de ella en todo momento. Mm -hmm. Eh, leí por ahí que te asustaste mucho cuando buscaste en las redes sociales, en Google, eh, la expectativa de vida que tiene el colectivo trans. Fue de terror eso, leer esa noticia. Porque la verdad que, que cuando dicen la expectativa de vida de una de una mujer trans de 35 a 40 años, mm. me re asusté, me re contra asusté. Mm. Porque es terrible para una madre... Eh, Que, que por ser solamente trans, tu hija tenga una expectativa de vida tan corta. Y por eso es que yo decidí con mucha más fuerza apoyar a mi hija y, y tratar de cambiar eso, porque eh, es horrible. Hasta hace poquito, una semana atrás, han matado a una chica de 19 años. Sí. Por ser trans, entonces es como que... Toda esta lucha que, que, que vamos viendo con la visibilización de mi hija, con que las mujeres trans no se hacen de grandes, sino que siempre son menas, que lamentablemente muchas familias no le han permitido ser, mm. es lo que nosotros estamos tratando de cambiar y, y luchar para que ese, esa expectativa de vida cambie, porque yo quiero que mi hija, como siempre digo, quiero que se muera de vieja y feliz. Mm. Graciela, también, eh, bueno, me imagino la discriminación eh, que ha sufrido eh, Tiziana. Eh, ¿La tuviste que cambiar de escuela? Sí, sí porque era un ataque constante de las maestras, eh, el tratarla todo el tiempo en masculino, cuando ella les pedía por favor que, que no la trataran en, en masculino teniendo su documento la seguían tratando en masculino la anotaron en el registro de la escuela en la lista de varones con el nombre de nena así que no, no, fue terrible para mi hija y para mí terrible como madre ver a tu hija sufrir eh, por la falta de empatía de, de las maestras y los directivos porque no solamente eran la las maestras, sino que hasta la vicedirectora la, la seguía tratando en masculino, adelante de mí, ¿no? mira ¿Cómo fue el momento en que obtuvieron el DNI eh, con el cambio de género? La verdad que acá acá en Salta fue súper rápido. ¿Mm? Un, la verdad que fue un trámite, porque cuando nosotros nos presentamos en, en los registros civiles nos dijeron que obviamente tiene, por ley, tiene que tener... Eh, está representada por el abogado del niño. Acá está esa figura, entonces eh, en menos de tres días ya tenía el escrito como representante, la abogada, y, y en tres días ya tenía su partida de nacimiento nueva, certificada. Ese mismo día se iniciaron los trámites de su documento y a los 20 días, ponele, ya tenía su documento nuevo, así que para, para nosotros fue realmente un trámite y, y fue súper fácil, súper lindo, porque para ella era era todo. Okay. Tener su documento era era su identidad. Mm. Sí. Eh, Graciela, eh, ¿cuándo decidiste hacerlo público? Eh, desde que ella te lo contó, que, que quería ser eh, niña. Mira, la verdad que fue... Fue muy raro como se dio a conocer, no sé cómo... Porque uh -huh. al principio, cuando se hizo la, la certificación de la, de la partida de nacimiento... Que es el primer procedimiento... Sí. Se enteraron un par de medios de comunicación de acá... Uh -huh. No sé cómo... Pero uh -huh. se enteraron... Porque uh -huh. nosotros no lo íbamos a hacer público... Uh -huh. eh, después... Hubo una primera nota que obviamente fue consensuada con ella, todo el tiempo le hemos preguntado a ella, y ella dijo que sí. Jamás pensamos que sí iba a ser la viral la, la noticia, sí, nada sí. de eso. Porque desde a partir de que salió esa nota en, en el diario El Tribuno de acá, eh, fue como un regadero de pólvora, que nos llamaban de todos lados. Sí. Al principio nosotros... Eh, hacíamos las notas solos con el papá, no queríamos exponer su carita ni nada, hasta que ella nos dijo así, crudamente, como habla ella, que si nosotros teníamos vergüenza de ella. Obviamente le dijimos que no, que la estábamos cuidando, porque si bien había mucha gente que la podía apoyar, había mucha gente que que no, sí. y le podía decir algo en la calle. Y ella nos dijo así, muy muy decidida, que que Ella no tenía miedo, que ella quería contar porque era su historia y que si ella podía ayudar a otros nenes y a otras nenas como, como a ella, eh, que le digan a su papá y que no se sientan mal, que ella lo quería contar. Y a partir de ese momento empezamos como que a mostrar su carita y cuando recibió su DNI se le preguntó si ella quería salir en cámara y ella dijo que sí, que no tenía problemas. Graciela, eh, sé que se trata de, de experiencias individuales de cada familia pero aquella familia que está atravesando por algo así eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo le darías? Primero y principal mucho amor a ese niño porque es lo que necesita para, para poder eh, como mi hija ser una, una plena feliz mm. y después que no tengan miedo porque eh, no saben lo maravilloso que es tener una hija así porque es maravilloso para mí porque a mí me enseñó a ver el mundo de otra forma me hizo ver eh, como siempre dije, antes tenía todo en blanco y negro, era blanco era negro y ahora descubrí los colores con mi hija es maravilloso, eh, conoces a personas y conoces a una, una familia que no tiene nada que ver con la sangre, pero es tu familia porque está ahí, te apoya te da, te presta el hombro para cuando tenés que llorar. Y, y la verdad que, que es maravilloso conocer uh -huh. toda esa gente y, y poder ayudar a más es súper, es súper maravilloso. Bueno. Bien, Graciela, eh, no sé si querés agregar algo, si no, muchas gracias por contarnos esta historia eh, aquí en Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes y como siempre digo, vean colores, es lo importante. Bueno, muchas gracias Graciela. No, gracias te... a vos. Bien, eh, Graciela Pucheta, eh, mamá de Tiziana, eh, la primera niña trans de Salta en obtener el DNI eh, con cambio de género cuando tenía 8 años, ahora Tiziana tiene 12, como nos contaba eh, Graciela Pucheta. 9.37 minutos, seguimos.